Miguelina Lariquet, bienvenida, ¿cómo va? Muy bien. r e j u v e n e c i a te veo. g r a c i a d a pero corto y produciendo. Sí, la verdad que es un cambio. Tremendo. Y el caldero ya arrancó. El, ca el caldero arrancó con una inauguración en septiembre,、sí. con、eh, artistas, hicimos ahí una movida, pero ahora arranca oficialmente con la primer función de teatro. Así que metiéndole, porque bueno,、eh, hay que preparar todo el espacio. Para los actores, para la gente. Qué bueno es,、eh, la, me parece, considero a partir de lo que vengo viendo, esta vida tuya dedicada al teatro que te permite amistades, que te generan soluciones. Digo, por ejemplo, lo del gato Rascovita, que le está dando toda la parte técnica, me imagino va a quedar perfecto, porque es un tipo que sabe y mucho. Sí, sí, Y porque... así. Sí, güey. Que le dieron una mano para el、eh, c l d o Claro, todas las manos fueron. Las manos comunitarias, porque también está pensado así el caldero. Que sea un espacio autónomo, nunca hay autonomía total, pero sí、eh, empezar a pensar en esto de que, ¿cómo podemos pensar un lugar? Así como se puede pensar la radio comunitaria, bueno, ¿cómo sería pensar un lugar、eh, donde pasen encuentros? Eh, porque eh, no, no, no es la idea del espectáculo en sí, de ir y pasar, pagar una entrada e irse. No la idea del espectáculo, sino. Eh, es la idea que, que tengo. Ojalá que, que yo creo que va a salir. Que es el encuentro con los artistas, pero que ese encuentro después se dé afuera también. Que haya como una instancia más para poder charlar、eh, y para que se encuentre la gente también. Está、ah, bueno, Un lugarcito muchas veces te pasa que te quedas medio manija de alguna h o r a y todo Exacto, y, y, y, y, y ves que van cerrando todo. Claro, que, está, es cierto. Bueno, la idea del caldero es que. Se puedan quedar un rato más.、Bueno. Entonces, que se charle, que la palabra circule y que a partir de ahí también salgan otras ideas. Porque lo que sucede con la charla es que cuando hablaste de la obra se encontraron músicos,、eh, vecinos, vecinas, de todo, gente que trabaja en la administración pública, gente que trabaja, no sé,、eh, en, la, en algún supermercado grande, no importa. Pero a partir de ahí pueden salir otras ideas. Ah, tengo ganas de hacer un taller. Ah, vos estás tocando.、Mirá. Como generar también un lugar de encuentro para que sucedan otras cosas. Y yo creo que quizás el arte de, de una, en este caso mío, sea poder lograrlo. Que,、mm. que se den las condiciones o sea, humanas. En la idea del c a r d e r o está esta: que sean encuentros culturales. Y de ahí se desparrame a donde vaya. ¿No? Claro, y que、Esto. sea comunitario, porque quizás alguien que necesite hacer algo. Por lo menos brindar una idea,、claro. que, que empiece a ser por eso, como、uh, la posibilidad de, de pensar un territorio, un espacio, un lugar、eh, donde puedan suceder cosas, no que sea el espectáculo en sí, porque ya tenemos eso. Que sean p a t a d o n e s es también una apuesta, porque uno recorre y este, ha tenido espacios, todo, pero bueno, esto de, de la posibilidad, y además.、Eh, Sí. Bueno, tenemos ahí en p a t a g ó n e s la Escuela de Arte y todo, pero digo, espacio así concreto, el Caldero empieza a tener、eh, toda una apuesta, me parece. Sí, es la primera sala, si no estoy equivocada. Quizás alguien llama y dice, no, nació un espacio independiente. Estamos hablando de un espacio pensado para el teatro, las artes escénicas. l、eh, l e g a r o n los mates acá,、bueno, Américo t r a e m a t e s Y, y acá, eso fue acá, pensado acá. desde el nacimiento del Caldero porque cuando lo hizo alguien que. De las ciencias de la arquitectura. Que, bueno, le planteé el desafío de pensar en una sala para artes escénicas. Y, bueno, tiene altura, es decir, está pensado como para que para que pueda suceder que eso. Sí, sí, en ese sentido creo que sí, que sería la, el primer espacio、eh, que está pensado. Y después, lo que tiene como característica especial que. que Me gustaría que la gente se vaya enterando、sí. que es un lugar de cercanía con el artista. No van a ir a un lugar、eh, donde suceda la lejanía de lo que pase en ese momento, sino que el artista, los artistas, los actores, las actrices, los músicos, las músicas, poetas,、sí. escritores, van a estar muy cerca del público y el público de ellos.、Sí. Por lo cual es un teatro, una sala de cercanía. Es decir, que van a poder escuchar la voz. Hasta ver cómo cae la gota del actor. Todo, todo.、Eh, suceden otras cosas también con la cercanía, con lo malo y lo bueno que pueda tener eso. Claro. ¿no? Uno piensa acá en v i e t m a y、eh, piensa en La Luniera, en r a k u s h que tienen esos espacios chilenos. Sí, también. Este, como, como lugar. Digo,、claro. que, bueno, vuelvo a esto, ¿Sí? que e s t á en Patagones y en realidad pensado d e otro lado, porque l o s o t r o s s o n espacios como adaptados. Este, Exactamente. Acá es, nació, se gestó y se realizó como un teatrito. Digo teatrito en el buen sí, sentido. Sí, no, no, no, en, no en el, el buen, buen sentido del. De... No, lo hablo de no, ya lo sé. Y la idea también es trabajar con la comunidad. Es decir, que no va a ser. Trabajar con Patagones, con. con las instituciones educativas, comunitarias.、Ah, mira. Eso no lo sabía, no También. Lo que pasa es que todavía no ha sucedido, pero bueno, está dentro de, de. de las ganas de hacer esto. e e n qué contexto, no? En un contexto bravísimo. <risa> Porque en esta época además, apostar a todo eso es como. Pero está buenísimo que ocurra también. Sí, si lo hubiera pensado, creo que no me hubiera metido en, ese, en esa cuestión, porque hay un, uno carga con. Bueno, con la parte económica. Se ve bien. ¿Yo? Porque me puse a pensar que Radio Encuentro n a c e 89, 90, plena crisis, todos aquella, claro, todo, saqueo y todo. Claro. Es verdad. Este, mirá lo que es. Se d o Sí. ¿Los? 29, va romper 29 años. años. Tiene ahí a la hija que está creciendo más que nunca, que es la hermana televisión. En TV. Y te Por ves, supuesto. Sí, bueno, esa es la apuesta.、Eh, y trabajar con la comunidad. Sí. Yo creo que ahí también, porque bueno, una de, de las ideas es eso, que sea un lugar de encuentro comunitario y trabajar con las instituciones. De hecho, a la vuelta del caldero, que para que todos sepan está en el bañado. Está la Escuela Bartolomé Mitre número 2 y el Instituto de Formación Docente,、eh, que van muchas, eh, muchas, eh, muchas y muchos.、Sí. Así que tranquilamente se puede hacer una conexión para que empiecen a pasar otras cosas. Está bueno, te veo ahí, ¿eh? Te veo. Sí. Bueno. Sí, ¿Y cómo viene la agenda? Porque ya empieza. Actividad. Vamos a、bueno. una de las excusas concretas、sí. d e l a a v e n i d a Porque vino acá a t o m a r s e l o s mate, s a compartir.、Bueno. Le preguntamos por el c a l d e r o pero hay actividad. Claro que hay actividad. Empieza con esta obra que me la recomendaron. Otro espacio cultural de g a a y a Blanca que se llama El Pez Dorado, que es un centro cultural.、Eh, que me dijeron: Mirá, está esta posibilidad. Y ahora los actores se arman giras. Porque si no es imposible salir. Por los、ah, costos、mira. de los traslados. Es carísimo andar en auto. Sí, sí. Entonces se arman giras. Ellos armaron la gira por la Patagonia. Estuvieron en la Carpa、eh, del Verano Cultural en La Boca. Después se fueron ahora en el Festival de Teatro Los Mirones, que están dando muy bien en las grutas. Sí, que terminó a e s t á cerrando ahora. Con ellos. ¡Ah, mirá! Y ahora terminan en, pasan por el Caldero, siguen en c o n e s a en el Teatro. Bien. Y bien. terminan en Río Colorado. Y bueno, a partir de ahí nos contactamos y estamos muy contentos porque está teniendo muy buena repercusión la obra.、Eh, se llama Furufugue, la leyenda del viento, a, a partir de un mito. Y lo que puedo contar todo, es que las actrices、todo. son tres actrices que tienen una formación integral: cantan, bailan, actúan.、Eh, así que eso es lo que puedo contar: es el desarrollo de un mito. <risa> y ahí lo voy a decir. ahí... Un títere que se expande, y voy a decir el tamaño: 6 metros. Ah, ah, ah, ah. ¿Cómo harán? Vos le juntaste que es en el cartero, ¿no? Capaz、oh. que piensas. <risa> <risa> no,、el、títere creo que se emplearon a hacer. <risa> bueno, pero este, así que. Nada,、eh, vienen con su directo. ¿Mujeres en escenas? Mujeres en escenas, o n tres mujeres.、Mirá. Y bueno, va a suceder eso, así que. Eh, largamos la primera función y es fácil de llenar el caldero, así que vamos por la segunda. La primera es a las 19:30, que ya está agotada.、Mirá. Hacemos las reservas por mi WhatsApp. ¿Para qué? Para que la idea es que la gente no vaya y se encuentre con que no puede entrar. Entonces lo hacemos ordenado, yo lo digo en las redes, que es un lugar que la verdad que me está favoreciendo. Anda WhatsApp, muy bien. ¿no? Instagram, no. No, porque yo por no, no lo sé usar el Instagram. <risa> Solo aprendí a usarlo hace dos meses、Facebook. y estoy medio enfermo ya. Claro, por ahora va muy bien las redes. Sí. Y bueno, entonces se llenó. Y ahora la segunda es a las nueve. Es decir, que salen de actuar, toman agua y vuelven. Y arrancan de vuelta. Y bueno, hay una entrada general de 150 para los adultos y para los niños de 10 años hacia abajo, hacia los 3. Ajá. 100 pesos. ¿Por qué? ¿Es para toda s la s familia? s Es una, es es una para leyenda. Para toda s la s familia. s Niñas a partir de 3 años. Es la única claro, porque cuestión. No sé por verita, es difícil m a n t e n e r un lugar que todo a <risa> un niño de m e n a s de 3. Pero, entonces, primera función ya voló. El、no、martes、hay. 5 de febrero. ¿Y la, la segunda va a ser el mismo martes? A las 9 de la noche. Y la primera función, 7 y media. Pero eso ya no. Ni nada、no、de entrada. Ya no no, no, no hay que entrada. Y ni lo ni. vamos a esperar con. Unas limonadas、Ajá. con cedrón y menta de mi patio.、Ah. para todos. Bien. Y yo, a mí me gusta la limonada, puedo ir solamente a tomar limonada. b i e n Y, y la ayuda a sostener el títere, capaz que tiene alguna parte de a f u e r a Sí,、afuera. claro. Por supuesto, y bueno.、Ah, en en calma... Es una b a o n e t a ¿no? Está mal dicho el títere. Es un... ¿Cómo es? Sí,、no、sé cómo es, es el... una mezcla.、Ah, e s Lo manipulan, es. Es grande. Mirá. ¿Quién será? á ¿La viste la obra? Sí. La vi por video. Ah, ah, mirá. Porque estaba muy atareada con el caldero, tratando de llegar con todo. Pasó por la carpa, o sea que alguno que la se enteró sí, ¿eh? es la que、eh, pasó por la carpa. Sí. ¿Qué hora picaste? La comentó Mayra. Sí. El día que, que... que se presentó la comentó Mayra y dijo que está muy buena y la recomendó este, al, a la obra. Bueno, Mayra. Mayra ya la vio. Y、sí, sí. tuvo buenas repercusiones. Sí, de hecho、sí. hubo gente que se quedó con ganas de verla que. Nos llegaron a la carpa. Y, ¿Y solo martes? Sí, porque siguen de gira. Por eso hicimos dos funciones que ni siquiera seamos que, se que iba a dar para una segunda. Estamos muy contentos. Y bueno, el caldero queda en Patagonia 277, en el bañado, para los que viven en v i e t m a y los que viven en Patagones, que son este, adeptos al fútbol. A la vuelta está el, lo rodea el Jorge n e w b e r l y el Deportivo Patagones. Cuando usted、Acá、va para por... la fiesta de la soberanía del 7 de marzo, se va a ubicar enseguida.、Sí. Y... Ahí tiene que aprovechar hacer algo, ¿no? También. Ajá, Mira, y... sea, te brillaron los ¿sí? <risa> ojitos.、Okay. Pero podemos ir adelantando algo. Epa, bárbaro. <risa> me gusta, <risa> me gusta porque le va sacando. Ese ahí en el Lo adelanto como algo que, pueda, que puede suceder. Estamos ahí en tratativas, pero es probable que esté Angela Cuellar como segunda gran espectáculo para el, el 9 de marzo. Ajá, para el mes de la mujer con un espectáculo propio. Bien, bien, Angela. Así que bueno, y después tengo muchas propuestas. Que de a poco vamos a ir armando como una cartelera del año. La idea también es hacer charlas, vamos a hacer este conversatorios. Mira. Sobre filosofía, política, la idea es traer gente que, que nos ayude a, a pensar, a reflexionar、eh, sobre lo que está pasando. ¿Y y ¿Estás la... sola, Miguel? ¿En todo esto? e n s e r i o te pregunto, porque capaz que vos decís, no, me están ayudando amigas, amigos, compañeros, compañeros. Estoy sola y me ayuda mi compañero de vida. Bueno, que no es poco. <risa> no, no.、Eh... No, digo, sí sé que estás rodeada de amigos por esto que te d e s p e r o e s t、eh, o y rodeada que... de amigos, no estoy sola. En、claro. realidad. A ver, cuando、eh, por ejemplo alguien te. No,、enseñar? no estoy sola, porque enseguida,、eh, por ejemplo, Gastón Arrascoita, que es un iluminador que la verdad que tiene muchísima experiencia y oficio, enseguida se prendió la movida y así t o d o En realidad, claro, uno no está solo. En realidad, uno está solo cuando afronta quizás compromisos económicos, que se l a s ve, sí, y ahí、sí. piensa que está solo, pero en realidad. Estamos con la comunidad, porque es imposible、pues、la, hacer un espacio la apertura, solo. Estabas recontenta porque、Pero、justamente、claro. estaban todas las que en algún momento te escucharon tomando mate que iba a veces de ese espacio. Por es supuesto,、top. y aparte para las primeras fiestas divergentes. Si los que están escuchando no saben, este espacio se hizo también con fiestas. Tal cual. Con sí, aportes, sí, sí. que bueno, la gente iba,、eh, los artistas, amigos, compañeros iban, ofrecían su arte y la gente. Este, Aportó y, y se armó una comisión de mujeres para la p r i m e r fiesta divergente, que、Mirá. son las que ahora van a ir a esta función. Y bueno, yo estoy muy emocionada, porque la verdad que es eso. No, no estoy sola.、Ah. Está buena esa pregunta. No, no, porque. No estoy sola. Bien, bien. Te vas reconociendo ahí, ¿viste? Claro.、Andal. Está buena、mm. Está buena, está buena. Bueno. bueno. Pasame el WhatsApp, porque va, aquellos que están escuchando se quedan. ¿Dónde reservo? Quiero ir a ver la leyenda de Furfurué. u ¿Está bien dicho? Furufugué. Furufugué. Es, es como un trabalengua. s Yo lo decía. Furufugué. f u r u f u u é con furufuue. una H al final. Intermedia en Hue. Mira. Estaría bueno buscar qué quiere decir. Yo con tan、Pero、poco mi tiempo. La amiga gallega. Creo, y voy a decir el WhatsApp en tono gallego. No, no, no. <risa> leyenda de Furufugué. No, leyenda de Fútbol, nada que ver. Es la misma que da la de leyenda de fútbol, fútbol. Me siento reír y me dije que es receta de fútbol. Tampoco, bueno, no. no es una receta de cocina. Leyenda、no. del viento, o ¿no? es La leyenda del viento. Leyenda del viento, teatro. No, mi amiga. Ah, mira. Me tiró t r a v e unas datas, s ¿eh? Muy bien. Teatro en los mirones. Todo me tiró. Mirá, están, todavía están.、Y、están hasta el domingo. Claro, estoy acá enterándome. Están、Gracias、dando funciones.、Aquí. Furu. Fue. La leyenda del la viento. La leyenda del viento. Acá está en alternativateatral.com la crítica. Que es un portal muy importante de, ¿De? Cava. ¿Sí? Vamos a ver qué dice. Alternativa teatral, sí, es. Lo ha pispeado, digamos, es una referencia.、No? Es la referencia teatral más importante, la cartelera más importante del Teatro Independiente de Buenos Aires. Tres amigas escuchan hablar de la leyenda de un pájaro cuyo cuerpo está cubierto de escamas de pez en vez de plumas. Ese pájaro cubierto de escamas es Furufuue. Movidas por la curiosidad, estas aventureras salen en su búsqueda en el camino. Descubrirán que cada lugar que visitan tiene su propia leyenda, plagada de seres mágicos y paisajes fantásticos. Antonia, Chloe y Morena te invitan a vivir delirantes aventuras y regresar a casa con muchas historias para contar. Bueno,、claro. t e p u s e el tono este? Sí. ¿Y se v i e n bien? Muy bien. No, muy bien. Bueno, el WhatsApp es 2920-4981. 498136. Sí, que es mi teléfono. 498136. 498136. Muy bien. Ahí está. Ahí hay que mandar mensaje. 498136. Reservas. Reservas. ¿Hay lugar? ¿No hay lugar? Claro, y las entradas. Somos cuatro, cuántos pesos más es? Claro, otra, ¿no? exacto. Y las entradas están hechas por mí, diseñadas. Ah, todo, es como un recuerdo, un souvenir se lleva a alguna c o e n serio? Sí, sí, porque、lindo? hago algunas caricaturas y bueno, dije las voy a hacer yo. Y cuando fui a comprar el equipamiento, me fui a una librería de Buenos Aires y dije, quiero hacer tales dibujos, cuáles son las fibras que me recomiendan. Y bueno, y ahí me llevé las hojitas y ahora se están imprimiendo. ¿Ah? Mirá, todo. Todo. Pero estás sola. <risa> es una pregunta completa. En realidad estoy sola para sembrar el césped, para lavar, porque los actores duermen en mi casa. Es decir, que ellos no van a estar en otro lado. Yo me voy a dormir a otro lado. O sea que puede haber tres o cuatro funciones. Claro, lo que pasa es que se dieron dos porque se tienen que seguir por el circuito. Pero, por ejemplo, si vienen artistas de afuera y, y da para que se queden, para que hagan un seminario, yo les dejo mi casa. Ajá. Bien. No te voy a preguntar dónde d o r m i r porque no viene e l caso, pero. Puedo dormir en casa. no Y amigos, ahí está, ¿no? Que no está s a d e está e compañero? Pero ¿sí? bueno, está buenísimo.、Eh, así que los artistas van a tener el espacio para dormir con todo: cocina, baño, internet. Se cruzan y a los dos metros tienen la sala. Arranca, la sala. Que es como lo mejor. Sí. Para estar sí,、bueno. eh, en, en una. Es como una comunidad. ¿Son v a l l e n z a s Son de Buenos Aires. Ah, mira. Son de Buenos Aires los cuatro. El director es un clown que pertenece al Cirque du Soleil. Que ya va, creo que participa de este, si no me equivoco, ¿eh? de este último espectáculo que lo están promocionando sobre la vida de Messi. Messi, ¿Mesirqué? ¿qué? Messi, ¿qué? Messi, ¿qué? Messi, ¿Sí? ¿qué? Se presentó ayer, Messi, ¿qué? <risa> ah. Sí, en Sociedad.、Sí, fue、mm, sí, un evento cultural importante.、Mm -hmm. Messi, ¿qué? Así que bueno, tiene muy buenas referencias. ¿Y estar... él viene también? ¿En Conanda? ¿Sí? ¿Todo? Sí, él hace la operación. ¿Y el taller de l Clown dónde está? Y el taller. <risa> bueno, final, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Me decís que traes al Messi del Clown sí, y no pero... me lo dejas ver. Qué cosa, sí lo pueden ver si vas a la función. Está ahí, en las luces, en el sonido, en、Qué、todo. Bueno, buenísimo. Y después la idea es el encuentro. Pues、vale. bueno, aparte a dos, le funciona. Así que los actores. Van a salir Pero para la、lugar. primera función no tiene mucho encuentro. p o r q u é Acá <risa> la segunda de toque. <risa> ¿Cómo que nos i v a m o s a ofrecer limonada? De los jardines.、Si、de de en l o a r d n e De a r d i n e s e r d i n e s e los jardines. De los j a r d e s d y los j a e s De los jardines. De o a r d n o s De l s a r i n e s e l o a r i n e s De los j a i n e s De o s j a n e s De los j a i n e s De los jardines. De l a r d i n e s m e d i n e s d o s jardines. e los a r d i n e s De o s j a r d e s De o s d i n e s De los a i n e s e los j a r d i n e l a r d i n e s De o s j a d i n e s De l o r d i n e e l o jardines. l a i n e s d o s a d i n e De l s r d n e s De los jardines. los j a r e s d o s j a n De l s j a e s De los j a n los j a r d s <risa> eh, eh, Son preguntas difíciles, pero están muy buenas. 49 qué hace? 49 8136. 49 8136. Ahí, WhatsApp, ya sabes cómo agregas. 2920, depende. Cada uno le busca la forma de agregar más 54. s í viste que ahí es el t e n o que tenía que ponerle más 54. No, monta adentro、sí, que、claro. le p o n í así a 49 8 136. Y dice: Acá está el WhatsApp. Sí, <risa> depende del modelo. s í si andan por patagones, pasan y yo pasan. les digo. Ando buscando limonada. Acá es la función. Acá es la limonada. s n o Sí. Tengo mucho cedrón y mucha menta, así que. Listo.、Eh, 498136, ya sabes, ahí para receber para la segunda función, porque ya la primera voló para este día martes de la lesión de Fulfurón. 5 de febrero. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Siempre, Radio siempre Gracias, a r a h í apostando y recontrabuen año, en serio. Estás arrancando ahí con Tuti y terminaste、vamos. el año inaugurando el o t o y está bueno. Sí, vamos,、Te、vamos,、felicito. vamos. Gracias, muchas gracias.